Ahora estamos así. Buenas noches, ¿cómo les va, motomaníacos? Arrancando una nueva edición este martes 25 de febrero. Aquí estamos en la FM Indy Rock 104.7 MHz con otra nueva, otra nueva noche para compartir información y entrevistas en este programa que se dedica todo al mundo del motociclismo. Así que bueno, tenemos a Diego en la operación técnica como todos los martes. Muchísimas gracias por, por estar, Dieguito. Así que bueno. Eh, le queremos contar, hoy tenemos,、eh, tenemos un audio de la gente de Pigüe, de Sergio, que nos, este, nos mandó un audio con la reseña del evento que realizaron allá en Pigüe este fin de semana. Así que bueno, estará contando algunos pormenores de lo que pasaron este fin de semana.、Eh, entrevista: tenemos la entrevista con Sebastián Porto.、Eh, lo habíamos anunciado también en las redes, así que este, vamos a estar charlando con él. Sobre motociclismo, básicamente, como siempre,、eh, sobre Superbike Internacional y bueno, al mercado de la moto y un montón de cuestiones.、Eh, también tenemos、eh, una breve reseña de lo que se cumple en esta fecha, que es、eh, el aniversario de la muerte de Papo,、eh, que fue hace 20 años, 2005. Y también esa misma fecha fue el último encuentro de Tres Arroyos que realizó Alas de Libertad. Así que vamos a estar haciendo una reseña también de eso. Así que bueno,、eh, vamos a ir este, con el audio, ¿no es cierto? Con el audio de Sergio. Así que bien, vamos a escuchar a Sergio que nos cuenta del evento de Pihue. ¿Todo bien? Bueno,、eh, soy Sergio Sosa, de la Lléa de Pihue.、Eh, les quiero comentar que soy uno de los organizadores del evento. Motacampi Pigüe 2025, junto a Mari Perretti、eh, y varios colaboradores, logramos hacer、eh, este evento que tuvo una participación de unas 200 motos.、Eh, el clima no nos acompañó, pero tampoco nos traicionó. Nos fue demasiado bien,、eh, no nos maltrató, hizo mucho calor, lo pasamos muy lindo.、Eh, la gente se fue muy contenta y i z o lo que nos importaba. Así que. Este, No mucho más para agregar, solamente palabras de agradecimiento a toda la, la gente que vino de afuera, a los amigos de Tres Arroyos,、eh, a los amigos de Santa Rosa, a los amigos de Ero, a los amigos de, de si me p o n g o nombrar todas las ciudades, Saavedra, qué sé yo, t o r q u í n、eh, Sierra de la Ventana, Punta Alta, b a h í a Blanca, bueno, de un montón de lugares,、eh, de Catriló, de、mmm, Pellegrini. Oh, tengo para nombrar un rato, así que bueno, no quiero hacerme muy extenso. Les mando un fuerte abrazo y les esperamos para el año que viene, aproximadamente la misma fecha va a ser.、Eh, ya estamos en Tratadriba. Ya hoy nos comunicamos con el municipio y se entusiasmaron. Les gustó mucho lo que, lo que sucedió el fin de semana y eso es importante. Así que ya a partir de la semana que viene empezaríamos con reuniones y. A、eh, organizar ya para el año que viene, con, con mucho tiempo de antelación. Así que fuerte abrazo, gracias Motomaníacos, gracias Mario Sosa. Bien, ahí escuchamos la voz de, de Sergio, que bueno, gentilmente le solicitamos si quería compartir información relacionada con el evento de FBI, así que bueno, estaba haciendo una reseña. Los chicos, la verdad que muy contentos con la gente que participó.、Eh, estuve mirando fotos, obviamente no pudimos participar. Por diferentes cuestiones, pero bueno,、eh, tratamos de dar, dar a conocer la información. Ya están tratando, como lo comentaba él, para el año que viene, ya organizarlo con anticipación. Así que bueno, vamos a ver si por ahí el año que viene tenemos la posibilidad de poder participar. Lo que pasa que bueno, sabemos que se juntan un montón de fechas en, este, en, este, en esta época, a、eh, un fin de semana seguido tras del otro. Así que bueno,、eh, uno trata de participar donde puede. bueno,、eh, Así que bien. Gracias, Sergio, por, por este audio que nos mandó. Así que, bueno, le deseamos lo mejor y un saludo para toda la gente de Pigüe. Bueno,、eh, vamos a ir a la tanda publicitaria. Agradecemos a los auspiciantes que dan, nos, nos dan una mano muy interesante para, para poder estar acá presentes en, en esta nueva edición de, de Motomaníacos y en la segunda temporada. Que me recalca, acá Diego, que me olvido de decirla, así que la tengo que decir. Segunda temporada de Motomaníacos. La primera temporada fue breve porque arrancamos el 11 de septiembre. Pero bueno. La verdad que para hacer tres meses que, que estuvimos haciendo al aire. Intensa. intensa. Intensa, esa es la palabra. t e n s Te va bueno eso que te sumás ahí al. Te va buena esa. Vamos a empezar a hacer alguna. <risa> ¿No querés? Bueno. Che, bueno. Eh, continuamos con m o t o m a n í a c o s vamos a la tanda publicitaria, vamos a escuchar un tema musical y si Dios quiere ya arrancamos con la programación que es la entrevista a Sebastián Porto contando del mundo del motociclismo. Lubricentro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas.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 Rodamientos Lubricentro. Cambus Repuestos 9 de julio 783-424779-2983-569054. Bien, continuamos aquí en Motomaníacos. Escuchamos a, a Papo.、Eh, vamos a hacer un a m a b d e homenaje a toda la, la música que vamos a pasar en el programa referida a Papo, cumpliendo 20 años de su fallecimiento. Así que, este, bueno, vamos a compartir ese tipo de esa música del Grande del Carpo. Eh, bien, eh, les, voy contar, bien、eh, les voy a contar lo siguiente.、Eh, Relacionado con eso, voy a hablarles de lo que se desarrolló ese año,、eh, hace 20 años,、eh, justo en la misma fecha del encuentro de Alas de Libertad, que se desarrolló en el complejo de l Club Quilmes.、Eh, ese fin de semana, ese sábado a la noche, a la madrugada, en realidad, fue cuando llegó la noticia. No, creo que fue antes temprano, era. Ahora que estoy haciendo memoria, estábamos en la entrada, me acuerdo que yo. Eh, para los que no saben, estuve en la Comisión de las de Libertad en los últimos dos años, o sea, 2004-2005.、Eh, estábamos en la entrada, me acuerdo que estábamos con José Colantonio, compartiendo ahí. Bueno,、eh, teníamos que recibir la gente que llegaba, así que llegaba a venir alguna gente a esa hora. Y me acuerdo que llegó la información que había fallecido Papo. Bueno, en ese momento no teníamos para corroborar a ciencia cierta、eh, en, en ese instante, así que. Me acuerdo que fui a casa、eh, por un trámite o algo, y bueno, pongo la televisión y si、sí, había fallecido Papo en el accidente que se habían chocado con el hijo este, en la ruta. Así que bueno, justo coincidió con el último encuentro, que fue el séptimo encuentro de las de libertad.、Eh, así que bueno, un recordatorio muy interesante porque、eh, después no se desarrollaron más encuentros en la ciudad. Alas de Libertad después se, se disolvió, así que bueno, lo que quería traer a colación de esto y, y un recuerdo era la comisión que integró en la última la última comisión para la redundancia de, de Alas de Libertad, que era presidente José María Mena, el vicepresidente era Andrés Manterola, r e c o r d a b a Andrés Manterola, que bueno, yo gracias a Andrés fue que ingresé a Alas de Libertad,、eh, así que siempre en la memoria Andrés de haber compartido un montón de. De momentos en su taller,、eh, muchas m u cosas h a s c vividas, de, de, de compartir ahí, de, de proyectos que hacía Andrés, muy elaborado, de, de, de, de todas las motos que modificaba. Y ...y ahí también nacieron las motos Citroën, que fueron ellos las que desarrollaron, también junto a Marcos, que le mando un saludo muy grande.、Eh, bueno, sigo con la lista secretario: eran Alejandro Colantonio, el tesorero era Mario Salustri. Los vocales eran José Luis Colantonio,、eh, quien les habla, y Romano Sorrentino.、Eh, Ese fue la, el último encuentro que se desarrolló en Tres Arroyos, en el Club Quilmes, en el complejo que se trabajaba bastante para poder llegar a concretarlo. Me acuerdo que había que armar las, las luminarias y un montón de cosas para poder concretar el evento, pero、eh, me acuerdo que se manejaba mucho por mail en esa época, las invitaciones por mail y venía muchísima gente. Siempre quedó la. La inquietud y las consultas de un montón de gente cuando se v o l v í a algún, a realizar algún encuentro de desarrollo, pero bueno, sabemos que no es sencillo realizar un encuentro de moto, s así que quedó esa anécdota y esa historia en la ciudad.、Eh, me acuerdo que mis primeros inicios fue cuando se hacían en Palebra, que era Loma de Campano.、Eh, ahí este... venía muchísima cantidad de gente, el predio también excelente, hasta que después pasó a Club Quilmes. En el complejo de l u q u i l m e s allá en Moreno, allá abajo.、Eh, así que es t e es un recordatorio que quería brindar. Después, otro día, voy a pasar、eh, todas las comisiones que integraron Alas de Libertad, que desde el primero hasta el séptimo encuentro. Así que bueno, voy a cerrar con esto, con, con ese recordatorio que Alas de Libertad siempre está presente en la memoria de todos los desarrollenses. Que me cosas el botón, que me seques el pelo con un día.、Yeah. p a n t a l ó el mira. Me gusta estar al s o w todo el día, todo el tiempo. Me gusta estar al s o w a u s i c i a esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Bueno, estamos con la entrevista que habíamos comentado.、Eh, Seba, ¿estás ahí al aire? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Seba, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto, todo bien. Bueno, Acá h a c i e n d o unas cositas. Bueno, este, ¿cómo van tus cosas? Siempre te vemos en las redes sociales, que estás andando siempre por todos lados, así que,、eh, ¿siempre relacionado al motociclismo? Sí, sí, sí, siempre en movimiento, como digo yo,、eh, bueno, siempre haciendo cosas, i n a u g u r a n d o Bueno, el fin de semana arrancamos con la, la tram y otra vez d el Superbike, con d a m o n así que bueno. Siempre, siempre entretenido, haciendo lo que me gusta y, y cerca de la moto. Que, bueno, es lo que me tiene siempre con esas ganas de, del día a día de, de hacer esto y de hacer muchísimas cosas más, pero bueno, a veces por distintas cuestiones que ya lo hemos hablado otra vez, es un país por ahí un poco difícil para lo que es motociclismo deportivo, sobre todo, pero, pero bueno, bien, bien, contento de estar este, haciendo lo que me toca. Bien, perfecto. Seba. Eh, te quería preguntar,、eh, bueno, a raíz de eso que comentaste h o s del inicio del Superbike Internacional,、eh, algunas cuestiones, por ejemplo,、eh, más que nada, algunas cuestiones que están pasando, por ejemplo, bueno,、eh, del turco de Topac, que, que está complicado con la BM, vimos que estuvimos leyendo que le cambiaron el chasis este año, y bueno,、eh, vi que estuvo haciendo declaraciones que no e s t á muy c o n t e n t o con cómo, cómo se maneja la moto en este año. Sí, la verdad que este, sorprendido, porque nosotros también nos enteramos la semana pasada, porque fue muy, muy sobre el último test previo a la carrera, ahí mismo en Philip Island, donde este, te, terminaron homologando este chasis nuevo、eh, que hizo BMW. O sea, al final este, se terminaron complicando ellos mismos, por una cuestión, a veces, v i siempre t e s el Superbike tiene, tiene relación con las motos de calle, d e r i v a d a de serie. Entonces, la fabricación de un modelo nuevo, de un chasis nuevo para la moto de calle, este, bueno, se termina homologando de alguna manera para después, sobre esa misma base de chasis, competir. Así funciona el reglamento, pero, pero no, no tenían en cuenta que por ahí no, no iba a funcionar tanto. Yo creo que, a ver, este, un poco analizando el fin de semana después, más allá de ese cambio que, que no es menor, yo creo que tampoco es una pista que la, lo favorece mucho a. Al turco, a su estilo o a la BM, el año pasado también lo padeció un poco, no tanto así, pero no fue un fin de semana del todo bueno. Después, sí, ya a partir de la fecha 2 en adelante se, se, se, se cansó de ganar, digamos. Así que, bueno, de todas formas, un gran trabajo de Búleda, de Ducati, pero sí, el turco arrancó, tanto el turco como, como Van der Mar, digamos, los dos pilotos BMW arrancaron complicado el fin de semana. Sí, estuve viendo eso que decías vos, a relación de que en realidad nunca tuvo resultados como, como él siempre desea en ese circuito. Así que veremos qué pasa con el resto de las competencias que se van a desarrollar ahora del campeonato. Después, otra cosa que te iría a preguntar es、eh, tu mirada sobre el equipo Bimota que ha incursionado este año con Motor Kawasaki. ¿Qué, ¿Qué vendría a ser eso, esa alianza? ¿Qué significa para la competición? Bueno, es una alianza. Un... Poco raro, digamos, de que dos marcas tan emblemáticas, porque bueno, Bimota también es una marca muy muy, muy conocida, muy fuerte,、eh, pero en l aparte de competición, no es la primera vez que se unen. Ya en el pasado、eh, se habían unido este, de esa misma manera, o sea,、eh, Kawasaki era el proveedor、eh, de los motores, como lo es ahora, y, y bueno, a ver, creo, creo que está bien,、eh, bueno, es un. un Un poco raro que una marca tan campeona como Kawa, este, si bien sigue estando con Gerloff, no de manera oficial al 100%, pero es la moto que, que, que, que compitió hasta el año pasado oficialmente,、eh, solo una moto y, y después, bueno, esta alianza de, de, con Bimota. que Yo creo que e s t a r en una muy buena base, es difícil a veces tener un parámetro. Eh, Cuánto es competitiva la moto, porque bueno, sin desmerecer los pilotos, obviamente Basani s y, y Alex Lowe, que son pilotos súper experimentados, pero no creo que estén al nivel hoy de un b ú l g a de un, Bulega, de un este, bautista o el propio turco.、Eh, y bueno, a veces esos altibajos no, no, no se ve la realidad de, del potencial de la moto, pero sí es bueno, o sea, el motor funciona bien y el chasis yo creo que, que lo irán mejorando. ¿no? Es una moto moderna con. Con ese frontal, ese, esa, esa carga ahí con el alerón delantero, así que es una moto muy linda y que yo creo que va a ir progresando con el paso del año. Claro, exacto, sí. Obviamente sabemos que la marca Ducati es la que siempre está la avanzada, tanto en MotoGP como en Superbike.、Eh, están las claras que siempre están adelante, son varias motos que, que el equipo Ducati siempre tiene las dos categorías, así que. Eh, Ducati siempre está un paso adelante en realidad con, con respecto a las otras marcas. El que arrancó muy complicado es Jonathan Rea, lo vi que, con el accidente que tuvo y, y el tema del pie. Sí, sí, la verdad que increíble, ¿no? O sea, un piloto este, que se viene golpeando mucho. Desde que, desde que se subió a la Yamaha,、eh, no, no solo que nunca funcionó como él quiere, es supercampeón del mundo、eh, en su momento y. Y seguramente, bueno, pasa este tipo de cosas. A veces este, no encajaste en, en, en lo que tu estilo requiere con la, con, con, a cómo tenés que llevar la moto, que en este caso la Yamaha. Creo que a priori no nos imaginábamos ninguno este, este presente de, de Rea en, en Yamaha. Sabíamos que le podía costar un poco, porque ya lo dije un montón de veces: su estilo, su forma de, de frenar y demás no, no, no tenía nada que ver con el turco, que es una moto que. Que el turco la hacía rendir al, al, al 120%, pero más allá de eso se golpeó mucho y do, do, ya se lastimó el año pasado, ahora, y eso en, en un piloto del calibre de, de, de Rea y a su edad, que no es un, ningún jovencito ya, este, bueno, le, le, lo va a terminar complicando, creo yo. Claro, sí, sí, ya Rea sabemos que ya tiene. Bueno, hay varios pilotos que tienen ya una, una trayectoria y bueno, la edad también juega en contra con las lesiones que van teniendo.、Eh, ¿El equipo Honda, cómo lo ves para esta, este año o esta temporada? Flojo, flojo. Para ser sincero, la verdad que Honda b u e no no está apostando a hacer algún cambio grande en la moto, ni siquiera a sacar un modelo nuevo. O sea, las motos, a ver, funcionan bien, lo propio de la Yamaha, pero. Este, el gran paso de Ducati, este, de la BM, son, te das cuenta que permanentemente sacan, sacan、eh, homologaciones, modelos nuevos y se han quedado. Lo, lo propio ha pasado, yo creo que es una dinámica hoy de los lo japoneses, se ha quedado muy atrás. ¿no? Siempre decimos que las terminales europeas se han comido a, a los japoneses en todo aspecto, en desarrollo, en, en, en, en inversión、eh, y bueno, y en Superbike quizás mucho más. Porque por ahí todos los cañones apuntan a MotoGP en, en, en inversión, en desarrollo en ese prototipo. Y, y por ahí el Superbike queda, no te digo un costado, porque si bien están de manera oficial, pero claramente no, con la moto que tienen hoy, no, no pueden competir. ¿no? Ya un, hoy un motor 4, 4 en línea es, es difícil ¿no? competir. En, en MotoGP y el Superbike lo mismo.、Eh, son motores un poco. Este, más a n t i g u o que entregan la potencia de otra manera, la, el tránsito en curva también cambia. Así que, bueno, ojalá ojalá reviertan la situación porque estamos hablando de Honda y Yamaha, Honda especialmente, que hace muchos años que está, está apagado, ¿no? Sí, sí, aparte, bueno, está pasado en, en, están pasando en las dos categorías: están en, en, en MotoGP como en Superbike, están en las dos marcas japonesas, están complicados. Bueno, Yamaha a c a evolucionando un poquito ahora. Están trabajando también su motor nuevo y su moto nueva la, con el motor v 4 Así que veremos qué pasa más adelante. Pero en realidad, hace, hace rato que están alejados de, lo, de, los, de, los, este, de los primeros puestos, digamos, de la, de la competición. Sí, to totalmente, totalmente. Este, no, no, sacando alguna carrera, que están un poquito más cerca,、eh, pero no, no están ni cerca del nivel. No pasa por una cuestión de potencia tampoco. Yo creo que es una, porque potencia tienen los motores. De hecho, en las rectas. Este, la velocidad la tienen, pero bueno, el conjunto en sí, sabemos que son motos de mucha potencia y a veces no es todo el motor, ¿no?、Debe、tener que gestionar bien la electrónica, que la moto tracione, c que,、bueno, que haga todo lo que tenga que hacer estas esta motos que tienen doscientos y pico caballos, este, tiene que, que funcionar bien el conjunto y, y bueno, y después los pilotos también, ¿no? Que su, ponen su parte,、eh, pero sí, claramente hace varios años de que no, no están al nivel, ¿no? Sí, sí, es así como está pasando. Bueno, sé que estás con poco tiempo, Seba, así que bueno, te quiero agradecer por, por darnos estos minutos.、Eh, ¿Algo quieras contar de CFMOT? ¿Alguna novedad que se viene para este año o seguís? Este, ¿Se vienen presentando modelos? ¿Cómo se viene manejando la marca en Argentina? Sí, sí, sí. o sea, He, he proyectado este, un montón de, de eventos, de, de presentaciones de modelos.、Eh, así que esto ya creo que ahora a partir de marzo también aperturas de. De concesionarios,、eh, han estado, hemos a n s t a d o h e estado, mejor dicho, un poquito tranquilos este verano en cuanto a actividades, pero ya viste que cómo es esto: el país arranca ahora en marzo nuevamente y, y seguramente tendremos un lindo este, año por delante de, de eventos y demás, de track day, de, de, de clínica. s Bueno, ojalá, ojalá, porque a mí, como te dije la otra vez, me mantiene activo, me, me gusta、eh, estar cerca de la gente y. Y representar de alguna manera como embajadora a CF Moto y, y a toda la marca que me tocan trabajar. Así que este, siempre, siempre es lindo poder、eh, hacer este tipo de actividades. Sí, me imagino que al que le gusta, al que está relacionado con esto, como estás j u g hace tanto tiempo con el motociclismo, da, te da satisfacción poder trabajar d e lo que uno le gusta, que es mejor que eso imposible. Así que este, qué mejor que lo puedas seguir realizando. Bueno, y CF Moto creo que ha entrado en Argentina c o n Una forma bastante interesante de, de, de muchos proyectos para adelante, así que la marca va a seguir creciendo año a año. Por supuesto, por supuesto, esa es la idea. Es una marca que ya arrancó muy fuerte en un añito y medio, más o menos, este, que lleva de, de acá en la Argentina, como instalado en el país. Así que es una marca que ha crecido muchísimo y que, y que bueno, que de alguna manera todas están creciendo mucho. Es importante que todas las terminales. Eh, traigan modelos, eso siempre cuando hay competitividad es bueno. Y en el caso nuestro, que me toca representar a la marca, muy feliz este, por toda la progresión que tiene la marca. Y, y, y bueno, en eso estamos, ¿no? de, de, de seguir potenciando y que c f siga creciendo dentro del mercado argentino. Bien, una cosa me quedó pendiente: que estamos en competición.、Eh, ¿Hay alguna novedad a, a futuro de Super Valle Internacional de venir a Argentina o a la zona o a Latinoamérica? Mirá, de momento no, de momento no. La última vez que hablé del tema fue el año pasado con gente de España, con gente que, de Dorna, y, y bueno, lamentablemente hemos perdido esa fecha. Este, no lo veo difícil de volver a, a retomarlo porque bueno, la, los circuitos los tenemos, que es lo más difícil. Tenemos Terma, tenemos Vigicum,、eh, eso es, es sumamente importante. Después, bueno, será una cuestión de dinero, de. de De, bueno, de un montón de otras cuestiones que entran en juego, pero bueno, ojalá porque la moto este, creció muchísimo en Argentina y, y es un desperdicio por ahí no tener、eh, con semejante autónomo que tenemos, no tener estos dos eventos. Ojalá no perdamos tampoco MotoGP, que estamos ahí medio en la cuerda floja, pero este, bueno, de momento se hace ahora en marzo y ojalá se renueven los acuerdos para, para ambos campeonatos, seguir teniéndolo en el país. Sí, ahí se dice en la noticia que están, ya están las tratativas de, de, de poder cerrar la, la, otros tres años más. Pero bueno, hay que cerrarle. Ojalá. El, hay que cerrarlo. O sea, una cosa es la charla y otra cosa es cerrar el contrato ya cerrado para estar tranquilo que la fecha la tenés. Bueno, vi que van a venir a correr a Brasil también. El MotoGP viene a correr a Brasil también. Sí, sí, sí.、Eh, bueno, hace rato que está eso de Brasil dando vuelta.、Eh, tiene, bueno, ellos tienen que hacer el circuito, no es cosa menor. Ah, que, yo pensé que ya bueno, estaba más, más, en, más encaminado eso. No, no, sí está encaminado, pero no está el circuito terminado.、Ah. Y, y, y bueno, también está el rumor de que JP vaya, vaya para Capital, vaya al Galvez. Sí, también. Este, bueno, son todas. Son todas este, tratativas en definitiva se verá、eh, para qué lado se, se rumbea, digamos. Pero bueno, ojalá no, sea un lado o el otro, no perdamos la fecha. Que bueno, para lo que l l amamos esta disciplina, es importante tener la máxima, las dos máximas, como el Superbike y el MotoGP en nuestro país. Ojalá. Bien, Seba, bueno, no te detengo más. Te agradezco muchísimo por, por estos minutos que nos dedicaste. bueno, estaremos en contacto en el año. También seguiremos hablando. Se o b v i e n sobre el campeonato de Superbike. Que bueno, estás con toda la información siempre al día con eso. Y también este, relacionado con, con tu, con tu este, trabajo con la marca con CF Moto. Así que, si Dios quiere, este, te haremos molestando en algún momento más adelante y, y nos estaremos comunicando otra vez con vos. Cuando quieras, es un enorme placer.、Eh, te pido disculpas porque hoy justo me, me agarraba con, con un temita. Pero ya sabes que me hace falta que me avise. Me a v i s a s un día antes y con todo gusto. Eh, me encanta chalar r de lo que me apasiona, así que bueno, desde de ya agradecido y un cariño enorme a tu o d a t audiencia, como siempre. Bueno, Seba, muchísimas gracias.、Eh, te mando un abrazo grande y bueno, nos vemos pronto si Dios quiere. Un, igualmente para vos, un abrazo grande y para todos los oyentes, como te dije, lo mejor y, y bueno, como, como siempre, a disposición. Muchas gracias. Gracias, Seba, c h a u c h a u Bien, ahí cerramos una. Linda entrevista con alguien que conoce mucho del motociclismo, ya hace muchos años, piloto de competición, subcampeón mundial de 2.50. Así que una persona que, que tiene mucho para conversar y sigue estando en el ambiente de diferentes formas, en, este, en los medios nacionales, con las transmisiones de Superbike Internacional, y también como ser embajador de CF Moto y un montón de. De evento que siempre desarrolla Seba, así que le agradecemos muchísimo por la comunicación, siempre está predispuesto. La verdad que es para estar este, muy agradecido porque lo convocamos y Seba al toque nos, nos, nos devuelve la gentileza. Así que muchísimas gracias por, por comunicarse nuevamente. Así que bueno, a los que le i n t e r e s a el Super b a y estaremos más adelante charlando con Seba, viendo cómo se va desarrollando el campeonato. Recién arranca la primera fecha, así que bueno. Eh, en, este, por, principio, en principio está este, como mucho más este, desarrollada la moto Ducati, así que mayormente todas las motos este, son Ducati. Me quedó una pregunta para hacerle por a c e b a del de maníaco, que parece mentira, estuvo, estuvo por doping en MotoGP y bueno, estuvo como 3 o 4 años, creo, inactivo. Y el año pasado arrancó con Super Boy y está otra vez en los primeros puestos de, de, de, de la competencia. Así que la verdad, que para, para sacar el sombrero, ya gente que tiene un montón de ...o s sea, experiencia, a tiene e no son gente grande, pero bueno, hace rato que están compitiendo. Así que la verdad que ahora ha vuelto con su nivel muy interesante. Así que bueno, cerrando la nota con Seba, gracias por, por este, toda la gente que, que se suma acá, que nos sigue por, por el vivo. Así que bueno. Vamos a un temita musical, Diego puede ser, y ya seguimos como t o m a n í a c o s ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. なるほど。 パパパパ、よそろぎょう、え、かんぱん、てとどみどころ、いとどみどころ、いとどみどころ、 Bien, continuamos aquí en Motomaníacos, la segunda temporada de Motomaníacos, hoy 25 de febrero del 2025. a 25, Así que estamos aquí en FM Indy Rock, 104.7 MHz. La conducción, la tenemos en la profesión en técnica a Diego, Diego Moyano, gracias d i e g i t o Así que bueno, también gracias a la gente de la Indy que nos da la posibilidad de poder estar acá. Y como siempre decimos, los auspiciantes, que gracias a ellos. Nos ayudan mucho para poder estar este, al aire con este programa Motomaníacos que arrancó en el año、eh, 2024, el 11 de septiembre. Así que, bien, tengo para contarles: a ver, se va a desarrollar el 7, 8 y 9 de marzo, el décimo aniversario de Corsarios del Camino MG.、Eh, la, una breve reseña le voy a decir el de las bandas. El viernes, Viejos Zorros. 98 ptanos, rojo rubí, conejos negros. Y el sábado 8, cuatreros tributo a l m a f u e r t e orcos, mano brava y barba azul. Sierra Mad Moss. El lugar es el Puente Blanco, ruta 86, kilómetro 60, la dulce partido de Necochea. El contacto para cualquier consulta que quieran realizar es Pablo, 2262. 2542-493 y el turco 2262-614302. Así que, bueno,、eh, los que le interese participar, ya saben, el próximo fin de semana van a poder este, compartir acá el décimo aniversario con la gente de Corsarios, la gente de Negochea, que su evento lo realiza en el Puente Blanco, en la ruta 86, kilómetro 60. Bueno, otra cosita para contarle. s Vamos a buscar acá. Otra cosa para contarle: s una información. Este fin de semana que pasó, se desarrolló el Enduro del verano, del 21 al 23. Se realizó una carrera vintage con 70 s c r i p t o s Esa metodología hace, poquito que la, hace pocos años que l e incorporaron. Motos históricas de, de motocross que compiten ahí. Corrieron este, 70 s c r i p t o s Hubo en esa carrera,、eh, corrieron equipos compostas por vueltas. También el evento reunió más de 1.200 participantes de más de 10 países, quienes recorrieron un circuito de 12.5 kilómetros de dunas naturales. Alrededor de 130.000 espectadores. En motos ganó Joaquín Poli, que compite con Kawasaki y Nahuel. Oleur ganador con a t v Así que bueno, muy concurrido. Sabemos que son multitudinarias las, las competencias del Enduro del Verano. Muchísima cantidad de gente, muchísimos participantes. Así que este, una carrera muy interesante. A l que le gusta el motocross se pudo ver este, en Villa Gessen. Bueno, Dieguito, seguimos con un tema musical y ya retornamos.、Eh, seguimos con el tema musical y la tanda, ¿no es cierto? Bien. Y ya retornamos con la última parte de Motomaníacos este martes 25 de febrero aquí en la i n d y Rock 104.7 MHz.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 25 de mayo 1077. Médica veterinaria Leonela Falsetta. La salud de tu mascota es nuestra prioridad. Bueno, continuamos aquí e n Motomaníaco, ya en los últimos minutos de este programa, en una nueva edición de Motomaníacos, como les decía. Recuerden que nos pueden escuchar nuevamente el viernes, 16 horas, a través de FM i n d i Rock 104.7 MHz. Así que, bueno, lo que se pierde en el programa el día de hoy lo pueden escuchar el próximo viernes. No se olviden, bueno, igual estaremos recordando en las redes sociales. De、eh, esa nueva edición de Motomaníacos, el programa que se repite、eh, todos los viernes. Bueno, algo que les quería contar es que、eh, Motosequita s Independientes Arroyos, la semana que viene, en conmemoración también de la fiesta provincial de Trigo, estará llegando a los cinco años de actividad como grupo. Eh, habíamos desfilado anteriormente en el 2019 como gente particular y después en el 2020、eh, fue que ahí ya se crea í el grupo m o t o s e q u i t a Independientes de Desarrollos.、Eh, siguen estando los este, originales, tres, somos tres: O sea, Hernán Rodríguez está de la primera hora y también Nelson Copló. Eh, con ellos arrancamos esta aventura de motosequitas independientes que ha compartido a lo largo de, de tanto tiempo muchísima cantidad de eventos, de reuniones, de, de escenas. La verdad, que hay que hacer este, una reseña muy grande, pero se han compartido momentos muy lindos, muy gratos. Como en todos los grupos, hay gente que está, hay gente que se va, y como hay cualquier que jugar la renovación que surge siempre en cada evento, en cada grupo. Pero seguimos a paso firme. Este año nuevamente desfilaremos en la f i e s t a Provincial de Trigo, como a, ya como les venía contando,、eh, el quinto desfile con m o t o c i c l e t a s independientes. Así que este, la verdad que más que felices.、Eh, la semana que viene vamos a tratar de hacer una r e l l e n i a y tratar de contar algunas cosas. Si también de los chicos del grupo les interesa participar, pueden venir aquí al piso o mandar algún audio, una, una reseña de lo, que, de lo que han vivido con, con el grupo. La verdad que seguimos para adelante con, este, con eventos. Si Dios quiere, trataremos de hacer algún evento más adelante. No hacemos eventos masivos porque la verdad que no, no es la idea del grupo, pero algún evento trataremos de hacer. y y a hace. Creo que hace dos años que hicimos el moto s a d o、eh, Así que bueno, vamos a ver si podemos repetirlo en algún momento. En un lugar gastronómico que creo que juntamos más o menos 40 personas. Tampoco lo hicimos tan abierto, pero、eh, la pasamos genial. Fue un momento muy agradable que, que, que vivimos. Y bueno, hay muchas anécdotas que, que hemos compartido con, con mucha gente del grupo. Eh, siempre pasamos genial. Bueno, el último momento multitudinario que participamos fue el encuentro de González Chávez. Que ahí la verdad que se juntó un montón de gente. Fuimos unos cuantos. Obviamente estamos cerquita, 50 kilómetros. Después, los demás encuentros que son un poco más lejos se complica. A veces que sean numerosos, digamos, que todos puedan participar. Pero siempre tenemos la mente positivo para adelante, para seguir creciendo. De representar a Tres Arroyos, como, como es el escudo que tenemos acá. Que uno de los pocos escudos que、eh, está incluido el hombre y la mujer, que muchos me cargaban, decía me decían,、eh, pero ella no tiene moto. No, le digo, lo, la moto es de ella, lo lleva él de acompañante. Es como que la gente me decía como que siempre se piensa que en realidad la moto es del hombre. No, esto es al revés. Es una anécdota que uno cuenta, pero en realidad tratamos de que en el, en el escudo, en, el, en la calco y en todo está representado el hombre y la mujer, que es lo que participamos siempre de cada. Evento, y bueno, tratamos de representar la ciudad. Siempre llevamos la bandera, t r a t a de entregar alguna calco. La verdad, que el grupo desde el año pasado ya ha empezado a recibir menciones, e s o es algo importante. Nos queda en el recuerdo, ya creo que tenemos tres o cuatro menciones. También, gracias a Dios, nos ha entregado de motomaníacos también algunas menciones. De... Eso, eso, la verdad, que rectifica porque te queda en la memoria de los eventos que uno participa. Así que son momentos gratos que uno comparte. Este, así que bueno, este año el desfile de la Feta l Trigo, volviendo a ese tema, se cambia de horario. Va a ser a las 10 de la mañana, así que los que no están informados de eso, el desfile arranca, va a arrancar más o menos a las 10 de la mañana, así que estaremos convocados un rato antes. Así que este, para los que quieran este, vernos, los que quieran participar,、eh, la verdad que va a ser un momento grato, va a ser algún momento. Satisfactorio Porque llegar a cinco años no es sencillo. Así que, este, gracias a Dios, se ha dado que, que podamos arribar a esa fecha. Así que, bueno, bien, este, Dieguito, seguimos con un t e m a musical y cerramos ya esta edición de Motomaníacos. Bien, vamos con un t e m a musical y le damos cierre a este programa. Gracias. Bien, cerrando motomaníacos, cerramos con otro tema de papo. Como lo decíamos anteriormente, se cumplen 20 años del fallecimiento del gran Carpo. Y también hacemos la reseña de los 20 años del último encuentro de Alas de Libertad, la agrupación de tres arroyos que hacía los encuentros de motos en esta ciudad. Así que, bueno, un recordatorio, tanto para el Carpo como para Alas de Libertad. Al que fue integrante en los últimos dos años de la comisión, así que les mando un saludo a todos los, los de la agrupación, los que han estado presentes este, en cada evento, con lo que han trabajado tanto para que el Desarrollo haya tenido, haya tenido los encuentros que ha tenido, que son siete encuentros nada más, que no es poco. Así que les mandamos un saludo muy grande a todos los integrantes, que a l g u n o s sigo teniendo contacto, y los sabemos cruzar en la ciudad, así que muy agradecido a ellos la, la gestión que hicieron y el trabajo que, que, que se tomaron.、Eh, Para llevar a cabo estos encuentros de motos que la verdad que se extrañan. Pero bueno, por diferentes cuestiones, sabemos que no son s e n c i l l o s hacer esos encuentros de motos ahora que llevan mucho trabajo. Así que bueno, no se ha podido realizar nuevamente. Pero bueno, quién sabe que en algún momento, algún día retornen. Mientras tanto, tenemos muy cercano la ciudad de González Chávez. Así que les mandamos un salud o a los chicos de Cóndor de Acero que.、Eh, Siguen realizando su encuentro, retornaron este año. Así que les mando un abrazo muy grande. Los chicos que siempre estamos en contacto permanentemente. Un saludo, Cóndores de Acero. Bueno, cerrando el programa, estuvimos con Sebastián Porto. Una reseña con algo de información relacionada con el motociclismo de Superbike. Con que él tiene mucha información a través de las transmisiones que realiza cada carrera del campeonato mundial.、Eh, nos quedó hablar algo del mercado de la moto, pero bueno, otra oportunidad se dará. Tuvimos la reseña de Javier, de Sergio, perdón, de, de p i g ü é que nos mandó un audio contando de, de su evento que se realizó este fin de semana pasado.、Eh, bueno, así que tenemos, la semana que viene es el quinto aniversario. La semana que viene arrancamos el martes, Motomaníacos, festejando la semana, los cinco años de m o t o c i c l i s t a s Independientes de Desarrollos. Así que estaremos haciendo unas pequeñas reseñas, algunas anécdotas de algo relacionado con. Con lo que ha vivido el grupo hasta el momento. Tenemos el fin de semana el desfile en la Fiesta Provincial del Trigo, una nueva edición que participamos.、Eh, les contaba que tienen los Corsarios del Camino en el Puente Blanco en la ruta 86, el décimo aniversario. Y también se desarrolla el Superbike Bonarense. e Arranca su primera competencia en Olabarría, así que bueno, a los que interesa la competición. También tienen ese lugar para participar. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Gracias a todos los que me mandan saludo ahí y después les responderé cuando ahora cerremos la edición. Gracias, Diego, por la presión técnica. Gracias a los auspiciantes que, que nos dan una mano, como siempre lo digo, para que estemos presentes acá. Así que, bueno, les mando un abrazo grande. Yo soy Mario Sosa. Gracias, Motomaníacos, por estar presente acá. Una nueva edición. Nos vemos el próximo martes.、Un、buen fin de semana. Recuerden que el viernes, 16 horas, nos, ven, nos escuchan nuevamente con el programa. Así que les mando un abrazo grande, buenas rutas y usen el casco, como siempre les digo. Abrazo para todos.